Bueno, queremos presentarles un tema que yo creo que la mayoría de la gente se identificó con este tema cuando lo lanzamos como sencillo, porque todos hemos sufrido por amor alguna vez en la vida, ¿verdad? Gracias, compadre? compadre. Todos los que nos hemos enamorado hemos sufrido por amor alguna vez en la vida. Esta canción es una autoridad de nuestro amigo Rogelio Salazar, Edwin Luna, y bueno, para todos los enamorados, dice así. Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si no te gustó Te hacía estremecer entre mis brazos Te Está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto Amado, no sabes cuánto me arrepiento. y tu cara y mi corazón. Me felicito. Te salió perfecto. Y es la tragalosa de Monterrey. Te estaba allá. La memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor Porque diablos me tocaste el corazón? De golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo para después abandonarme en este infierno. Subiste a hacerme mal. Felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto